Karina Olivera, desde el Móvilón, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Carina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Disculpe la tardanza. Ah, bueno, no es que yo Pero dormí. como estaba linda la mañana para lagartear tomándose un matecito amargo mientras esperaba la salida al aire. ¿no? Claro, claro, me dejaron para esta hora, está bien, está bien. Ahora le, le, les digo que, que realmente el solcito está agradable, muy, muy agradable. Yo hace un buen rato estoy eh, aquí en el hogar eh, Juana Guerra, estamos al solcito con David Díaz, hace un buen rato esperando para salir y bueno, realmente estamos disfrutando del solcito, abrigados, por supuesto porque tenemos 6 grados de, de temperatura, 4 de sensación térmica y estamos abrigaditos pero el sol y al reparo está más que, la que agradable. No hay mate, porque el mate no se comparte y mi mate autocebante está en mi, en mi móvil, así que sí, allí lo tenemos. Pero bueno, les decía, estoy aquí eh, en el hogar eh, Maestra Juana Guerra, Por varias razones. Primero, porque lo hacemos siempre, visitamos el hogar, queremos saber cómo está. Hogar que todavía no empezó su actividad máxima, recién lo va a hacer el próximo lunes. Pero también tenemos la posibilidad de hablar con David, que no lo habíamos hecho hasta el momento, que es el encargado de aquí del lugar, luego que asumió en enero. Recién estamos teniendo esta charla eh, aquí en el móvil. Gracias por el tiempo, David. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia cómo está funcionando el hogar en este momento. Muy bien, muy buenos días, un saludo especial para para toda la audiencia, para Jorge. Buen día. Eh, buenos días. Eh, sí, contarles que estamos eh, en estos momentos de de COVID y de medidas sanitarias, eh, bueno, veníamos con el servicio de, de del diurno, ¿verdad?, de los talleres de los chicos, eh, un poco retrasados, pero para este lunes 20, como recién mencionábamos, estamos reiniciando dichos talleres desde la hora 10 de la mañana, donde, bueno, eh, de a poquito y por etapas vamos a ir retomando un poco las las actividades de, que brinda la institución para para estos chicos este, tan especiales en nuestras vidas. Después, eh, mencionarles que en el hogar seguimos con con el servicio permanente, donde tenemos actualmente a siete personas que están haciendo uso de, de este servicio, y, y bueno, cuidándolos, protegiéndolos de todo, Este, pero están, están ellos por acá, también tenemos disponibilidades para para más más personas, hasta 18, y estamos eh, a la espera de, de poder reunir también toda la ayuda solidaria posible para que este, este centro pueda brindar su servicio a estas personas que lo necesitan, ¿verdad? Siempre hablamos de, de lo problemático de la economía del centro, justamente, y por eso hoy estamos aquí, porque se ha abierto la posibilidad de eh, trabajar a través de, de, de recibir una donación a través de un servicio odontológico que, le, que queremos los detalles. Ahí está, muchas gracias por también por hacernos parte de, de poder publicar, publicitar de alguna manera un poco eh, algunas personas que se han puesto al servicio, unos profesionales de, de la salud bucal, los cuales eh, han, nos están ayudando con una campaña solidaria que brinda el hogar a través de limpiezas de cerro bucal a beneficio de, de esta institución, el cual tiene un costo de mil pesos con cupos limitados. La, la promoción se realizará hasta el 31 de, de agosto. Aquellos que deseen hacer uso de de este beneficio, tanto para ellos, que tiene un descuento importante en lo que es el, la limpieza de cerro bucal, como también eh, poder ayudar a nuestra institución y a estos chicos a que puedan permanecer con, con participando de este servicio, ¿verdad? Y eh, para poder coordinar deben comunicarse con Florence al número 0 el celular 099 570 527. Les recuerdo 099 570 527. Bien, David, decíamos que bueno los apoyos a veces eh, son complejos. ¿Qué están recibiendo ahora? Bueno, actualmente nosotros estamos muy agradecidos por el servicio que la intendencia de municipal de Maldonado nos está, nos está dando, ¿verdad? Con con todas las ayudas posibles, desde políticas inclusivas, donde eh, siempre nos están apoyando con todas las actividades de verano de los chicos y a su vez este en este en esta etapa difícil para todos los los uruguayos y bueno, para el resto del mundo con, con estas medidas sanitarias a las cuales hay que acostumbrarse, también esto ha traído verdad un, un, un sacudón económico para todas las instituciones, todas las empresas, todas las las familias del Uruguay y bueno, con ellos eh, estamos siendo beneficiados a través también de lo que es la comida diaria que los chicos reciben al mediodía eh, a través del servicio de vianda, lo cual comenzamos a recibir ya hace algunos meses, Este, y, y el servicio permanece activo para nosotros. Estamos agradecidos a ellos también, eh, agradecidos a los socios que mes a mes nos nos ayudan con el aporte de su cuota y hacen un esfuerzo para eso. Y bueno, estamos actualmente nos encontramos golpeando puertas por todos lados eh, a fin de justamente poder reunir y llegar a a los números necesarios y básicos para poder eh, darle la cobertura a a estas personas bien decías el 20 ya ingresan todos los los usuarios del centro ¿qué protocolos han instrumentado ustedes aquí en al el... nuevo? bien el protocolo que que se ha este instaurado para el inicio de de, de los cursos de los talleres eh, es un protocolo totalmente sanitario a través del cual eh, bueno las personas ingresan a través de, de alfombras sanitarias eh, se hace uso de solo de la mitad de la institución, eh, la cual está destinada, es el, la parte edilicia destinada a al funcionamiento de los talleres, eh, a través también de bueno de todos los, los químicos necesarios para repeler un poco este virus, y a su vez de, de la higiene de manos, a través del tapabocas y del distanciamiento. Eh, hemos dispuesto los salones más grandes para poder estar distanciados los chicos unos de otros, este, con ingresos paulatinos, y bueno, con la toma de temperatura correspondiente a la hora del ingreso, este, la cual debe estar bien, y si no, eh, no se permitirá el ingreso de, de de la persona, no para hacer uso de, del taller. Bien, David, muchas gracias por recibirnos aquí, y reiterar el número de contacto a las personas que estén interesadas, tanto en colaborar, como poder también... Eh, interiorizarse del funcionamiento del lugar. Bien, muchas gracias. El número, les recuerdo que hay que comunicarse con Florencia al 099 570 527 y el costo del servicio va a ser de mil pesos, el cual se les va a pasar un número de cuenta a las personas para que puedan este, hacer el depósito y luego se les llamará para la coordinación. Bien, eso en cuanto a la atención odontológica, los números del centro. Los números del centro, sí, es 42 22 23 57 y 098 553 303. Bien, muchísimas gracias. A ti, que pasen muy bien. Cerramos Jorge Ricardo, nos encontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau a ustedes. Frecuencia abierta.